de la mañana, 50 minutos en todo el país. Eh, hoy se cumplen 34 años del secuestro de 10 estudiantes secundarios por parte del grupo de tareas de la dictadura. En donde se realizan diferentes actividades eh, Conocidas, ¿no? Como la noche de los lápices En donde se, se realizan diferentes actividades Y comentábamos hoy temprano eh, No solamente en Capital Federal Sino también en La Plata, obviamente Y en eh, la ciudad de Olavarría eh, este, Estamos en contacto con Leandro Lora De la UNESO ¿Cómo te va, Leandro? Buenos días ¿Qué tal, Jorge? Buen día Un gusto charlar contigo, Leandro bueno, Gracias, eh. igualmente Bueno, eh, contanos un poco eh, sobre, sobre esta jornada Eh, sobre las actividades que tienen previstas para, para el día de hoy Bien, eh, sí, eh, básicamente la, la, la actividad de hoy está centrada a partir de las 5 de, de la tarde En la plaza del centro este, Teníamos una alternativa, o tenemos aún la alternativa en caso de que el tiempo no mejore Pero bueno, por suerte este, hemos comenzado el día bien Así que creo uh -huh. que, que lo vamos a poder realizar tranquilamente en la plaza Con todo lo que significa, creo, la plaza Y la idea bueno es hacer este un homenaje a, a los a los este, a las víctimas digamos de, de lo que fue la noche de los lápices allá en 16 de septiembre del 76 recordar este un poco eso hacer memoria sobre eso este, y fundamentalmente con la consigna de la participación de los jóvenes este, de manera activa en la, en la vida política y en la vida cotidiana digamos que es la que nos involucra la actividad para hoy tiene que ver con, con recordar eso y tendremos no solamente la lectura de documentos de cada una de, de las agrupaciones que participa, como es la Juventud CTA, la Juventud de la FTV, de Independiente, de la Comisión por la memoria y de la UNESO, este, sino que también bueno vamos a tener algunos este, números artísticos como son la, la cuerda de tambores hacia anticuerda y el color de tu corazón con la batucada, así como también Yanina Roldán y Adán Trimiliosi que van a este también a hacer su, su participación artística uh -huh. eso es lo que tiene que ver con hoy está bien, ¿y cómo, cómo se trabaja con, con los más chicos, con los más jóvenes eh, para bueno para contarles esto, esto que ocurrió hace 34 años? no es fácil, digamos, porque tampoco es que están tan entrenados como para poder uno contarles ni tampoco es que uno está muy entrenado como para poder saber qué herramientas utilizar este... Pero digamos, bueno, siempre se, se tratan de, de encontrar caminos en ese sentido. Nosotros eso lo hemos charlado con, con generalmente con los chicos de la, de la juventud CTA, que son los que están más en contacto puntualmente con, con la escuela y demás, y que su, su base fundamental está en lo que tiene que ver con, con la educación este, secundaria y demás, y que tienen mucho más entrenamiento en eso. Y ellos son siempre los que los que han organizado el, el, la, la bajada, digamos, de la información a la escuela, por ahí que son temas que no se tocan demasiado en profundidad, por ahí igual menos lo era cuando yo iba a la escuela. Este, pero bueno, siempre se encuentran caminos para poder contar y, y de a poco ir este, hablando de la historia este, reciente y no tan reciente, porque siempre está siempre está presente, uh -huh. al menos en el recuerdo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Participarán eh, o la barrienses en los actos centrales en La Plata, la verdad que no nosotros no, no estamos al, no, no sabemos bien si, uh -huh. si eso va a ser así este pero seguramente tenemos muchos conocidos allá que, uh -huh. que han estado este, digamos contentos y, y se han mostrado este, satisfechos con, con la iniciativa que estamos impulsando acá así que es probable que, que gente que conocidos que tengamos allá este se acerquen a participar según el lugar que les quede más más cercano Uh -huh. se, se, se ha instaurado este 16 de septiembre como como el día de la juventud ¿no? Este, en, en, con motivo de, de, de esto que ocurrió el 16 de septiembre del 76 sí así es este fue una iniciativa en el 2006 del ahora ex presidente Néstor kirchner que propuso si sí, colocar digamos dentro del, del calendario el 16 de septiembre como el día nacional de la juventud Este y me parece que es una, una buena propuesta como para hacer memoria desde la Juventud, uh -huh. que nosotros tenemos muy presente lo que es el 24 de marzo, este y el, la Juventud como actor este importante de nuestra historia también ha sido víctima de eso de manera indirecta y obviamente de manera directa con estas cosas que, que bueno, que hoy estamos intentando recordar. Uh -huh. Eliano, te agradezco mucho, te mando un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias. Lo último recordar que el domingo también está o sea, repetimos no la actividad misma sino la intención y que el objetivo obviamente es darle un carácter más festivo ya no tan este recordatorio ni, ni de, de homenaje profundamente sino más festivo con bandas también en la plaza central a partir de las 18. Uh -huh. Bueno que estarán ahí, bueno, tengo el programa acá, que no sé si lo recordarás, tendrás el mente, pero bueno estarán eh, Janina Roldán, sí. Eh, a a vernos Rock eh, Wolfam Heavy Metal, eh, una banda de música latinoamericana. Exacto. Esa no te la contaron, cumbia. Bueno, y varias más que Sí, y, me... los también, y los sikuris también. Y ah, los sikuris también. Bueno, a los sikuris no lo tenía, mira. Bueno, este allí estaremos, ¿eh? bueno, entonces acompañándonos Muchas gracias, Jorge. Un saludo grande, Leandro. Gracias. Eh, Leandro Lora de la Uneso eh, actos por este día de la juventud.